Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos recorriendo en este momento el segundo piso del Correo Argentino. Eh, venimos del tercero, están, bajamos un piso más. ¿Por qué? Porque en este lugar, eh, en este momento, está el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, está aquí en la ciudad y está recorriendo estos dos... Eh, pisos de este edificio porque se va a trasladar en algún momento el Tribunal Oral Federal aquí a la calle Rivadavia, 202 de la ciudad de Santa Rosa. Nosotros nos enteramos que estaba el funcionario nacional aquí, así que nos acercamos en este momento, está hablando con el juez Triputi, están mirando el segundo piso que por lo que vemos está... Eh, muy pero muy deteriorado, estaban hablando de hacer este, muchas, muchas obras previo a ponerlo en funcionamiento recordemos Juan Pablo que esto está abandonado y es, fue casi un palomar durante muchos años este, a tal punto que cuando uno entra por las escaleras eh, del correo, eh, los dos pisos están cerrados con reja Este, y este, no se puede ingresar, justamente empleados de aquí del correo abrieron el lugar para que pueda ingresar el funcionario nacional. Vamos a escucharlo unos minutos a Piedecasas que está hablando junto con nosotros, con otro colega de la radio de LU33. Vamos a escuchar unos minutos. Miguel casas si es el presidente del eh, Consejo de la, la tenencia al Tribunal Federal para que ya tengan las llaves y se comiencen a hacer las obras de adecuación que paulatinamente llevaremos adelante. La idea es trabajar sobre lo que existe este, con la mayor inmediatez y el tiempo mínimo razonable posible para que este, podamos tener en el futuro funcionando el Tribunal Federal aquí. ¿Cómo, cómo lo vio el edificio? Yo estoy muy contento. Estoy muy contento, realmente ustedes a lo mejor no conocen, los problemas de infraestructura del Poder Judicial son enormes, estamos en un edificio alquilado acá en el Tribunal Federal, que vengo desde allí, esto eh, diría en mi apreciación, es una infraestructura muy superior y es del Estado. Y lo vamos a adecuar. Miren lo que es esto. Ustedes mismos, ustedes no, usted no tienen ni idea el, el valor y la importancia que tienen pisos de esta, de esta magnitud. En el pleno centro de, de Santa Rosa, si usted lo quisiera conseguir en el mercado inmobiliario, serían inmuebles este, de enorme valor. Y que esto sea la sede del Tribunal Oral Federal, para mí es un, sería un gran logro. ¿Es una inversión importante la que hay que hacer para reacondicionar esto? Sí, no es tan importante, no es tan importante. Eh, sí, hay que hacerlo a través del procedimiento reglado, legal y reglamentario que tiene la administración del poder judicial. O sea, la demora es más por cumplir con los pasos que establece la legislación que eh, si tuviéramos que decidirlo, ya está decidido, vamos a adecuarlo, vamos a arreglarlo y se va a invertir el dinero que sea necesario para hacerlo. El problema de los tiempos es que hay que cumplir con, con las normas legales y reglamentarias para llevar adelante las contrataciones y todas las, las cuestiones que ustedes que se imaginarán. ¿Qué tiempo manejan? No, no, nosotros vamos a comenzar a trabajar en forma inmediata. después que los tiempos de que esto esté culminado no lo veremos en la realidad. Yo no puedo decir hoy un tiempo concreto porque eh, no está en mi eh, voluntad ni en mi facultad decidirlo, tengo que cumplir con cada una de las etapas que establece la legislación y la reglamentación. Así que es importante esto tenerlo en cuenta. ¿no? Eh, pero vamos a comenzar a trabajar. La idea eh, es que funciona aquí la sala de audiencia, la parte esta, de la por ejemplo, y una de las ideas es que en, este, en esta gran sala que ustedes están observando, funcione adecuada en la sala de audiencia. Esto no existe casi, le diría, en ninguna parte del país, esta dimensión libre, así. Para una sala de audiencia va a ser, cuando lo terminemos, algo muy hermoso, muy lindo, donde se le dé a la sociedad la justicia que la sociedad reclama. Y en el piso de arriba, la idea es e, instalar todas las oficinas debidamente eh, con la funcionalidad que corresponde. La comunicación entre los jueces y los empleados, la accesibilidad, vamos a tratar de que los ascensores comiencen a parar, porque hoy no paran en estos pisos. Todo eso implica dinero, obra, pero bueno, si estoy aquí es porque hemos tomado la decisión desde el Consejo de seguir adelante con este proyecto. La sí, gente que está en la Raúl Díaz se está vacilando, dice... Sí, sí, sí va, va a seguir funcionando. funcionando. No, va a seguir funcionando hasta que esto esté adecuado o terminado después va a terminar ahorrando un, a un, sí, un alquiler importante, importante un alquiler... bueno, dinero, en la política del Consejo y del Estado Nacional debe ser aprovechar los espacios del Estado porque es una cosa ilógica que nosotros tengamos espacios como este y estemos alquilando otros inmuebles, entonces hay que terminar con, con la lógica del alquiler porque es más, más fácil hacerlo ¿no? hay que tomar eh, la decisión de venir mirar eh, in situ este, lo que se necesita eh, yo estoy muy contento por haber venido creo que Santa Rosa La Pampa, para mí, personalmente, en mi gestión ha sido prioridad. Eso también es cierto. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones. No en todos los lugares tenemos un inmueble como este. En otros lugares no tenemos inmueble y tenemos el mismo requerimiento, los mismos problemas. Acá que tenemos un inmueble, lo que yo digo es aprovechemos para dar, este, brindar un servicio de justicia adecuado. Bien, la Pampa ha sido prioridad. Respecto a los jueces de la Pampa, ¿cuándo estarían? También está dentro de nuestras prioridades, nosotros, yo asumí la gestión hace muy poco como presidente, este, y uno de los concursos que hemos impulsado y se ha sorteado es el de Santa Rosa, que está para integrar jurado. Se sorteó el 15 de julio, si la memoria no me falla, y ya estamos con los jurados casi integrados. Y la situación de pico... Eh, recién se liberó luego de la renuncia del doctor Charlín. Me tocó a mí llevar adelante la acusación en el juicio político que no se hizo la audiencia de debate por la renuncia que aceptó el Poder Ejecutivo el 29 de julio. O sea, recién ahora estamos en condiciones de sortearlo y en el próximo sorteo se van a sortear los jurados de Pico y vamos a avanzar. Mi deseo personal, y ojalá lo podamos llevar a cabo y cumplirlo institucionalmente, es que los concursos de la Pampa, o sea Santa Rosa y Pico, estén culminados en el Consejo de la Magistratura el año próximo. Una, justamente, ex jueza federal, subrogante de, de Santa Rosa, la doctora Silvestre, fue recientemente por la Cámara Federal de, de Bahía Blanca, hizo, bueno, una denuncia por, por incumplimiento, por demoras en algunas causas, y fue suspendida. Eso, claro. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué lectura hace de...? No, no, no, no conozco el tema porque no está dentro de las funciones y facultades del Consejo, sino que eso corresponde a la Cámara Federal de Bahía Blanca, imagino, y será una cuestión de superintendencia, pero no es de la incumbencia del Consejo y, por lo tanto, de ninguna manera puedo despedirme sobre estas cuestiones. ¿no? Correcto. Le... Con respecto a la auditoría que lanzaron desde el Consejo, sí es para eh, bueno, observar eh, con respecto al tema del bueno, de los jueces federales, ¿qué tan avanzado está? ¿Cómo viene sí, va avanzando con, con normalidad y en plazos razonables. Eh, yo creo que el interior del país está cumplimentando todos los requerimientos y también la capital federal. Eh, esa auditoría institucionalmente para mí va a ser muy importante porque nos va a permitir tener un, un documento institucional de cómo funcionó eh, el servicio de justicia frente al fenómeno de delitos contra la administración pública cometidas por funcionarios públicos nacionales, eso nos va a dar eh, la base para el diseño de una política judicial adecuada en materia de lo que la gente comúnmente denomina corrupción o delitos vinculados a la corrupción y el Estado, este, tengo la esperanza de que sea un documento importante eh, el fruto de estas auditorías que hemos eh, ordenado pero además están, hay otras auditorías en trámite que también eh, para mí son muy importantes la auditoría en materia de narcotráfico es una que estamos haciendo en el interior del país, eso también la considero un elemento institucional de trascendencia, y ahora la Corte en junio nos ha ordenado, nos ha exhortado en realidad, no ordenado porque no correspondería a un órgano constitucional de, de igual jerarquía, este, nos ha exhortado a llevar adelante una auditoría de gestión en los en el fuero Laboral de la Capital Federal, que también es una auditoría importante. Todos estos son instrumentos eh, institucionales que permiten tomar decisiones futuras. Entonces, el primer paso es el resultado de la auditoría y el documento institucional. Y el segundo paso son las estrategias que uno toma frente a una problemática. ¿Cómo ve, eh, o cómo ve usted personalmente o a través del Consejo de la Magistratura el paso de Charlín por la Pampa? No, yo lo único que he tenido es... En este caso eh, es el trámite entre la Comisión de Disciplina y de Acusación y ustedes saben que nosotros acusamos y si acusamos consideramos que la conducta o el desempeño ha sido reprochable y no adecuado a los parámetros constitucionales. Y de hecho era uno de los dos fiscales, digamos, a, a quien el Consejo había designado para representarlo ante el jury de enjuiciamiento. De manera tal que lo que puedo decir es que es una etapa terminada y que el Consejo debe dar una respuesta inmediata haciendo el concurso que corresponde. Eh, Habló recién de auditorías con respecto al tema de los, del accionar de los jueces sobre los delitos de corrupción, sobre también eh, que mencionaba recién. Digo, con respecto al tema de los delitos de, de lesa humanidad, eh, ¿a poco algunos sectores están cuestionando de que estaban paralizados estos, estos juicios y no venían al ritmo que venían en otros tiempos? ¿Qué, qué observación puede hacer? No, no, yo no tengo en el Consejo de la Magistratura, los reclamos que tenemos están referidos a gastos de peritos, o sea, son pericias muy complejas, también a jueces subrogantes, el pago de las subrogaciones y el pago de los viáticos correspondientes, eh, algunos problemas vinculados a espacios físicos, porque no existen lugares como estos, eh, y desde el Consejo, eh, por lo menos en lo que re respecta a mi gestión, estoy intentando eh, llevarlo adelante con la mayor normalidad posible, no, no hay ninguna directiva ni estrategia en contra del pulso normal de esta clase de procesos. Mucho, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, escuchabas. Miguel Piedecasas, aquí en el segundo piso del correo, hablando de todo un poco, pero este, nos motivó la charla con él este recorrido que están haciendo por el segundo y tercer piso del correo, porque aquí va a funcionar en un futuro el Tribunal Oral Federal. Perfecto, Mauro. Nos reencontramos en la mañana.